Justicia por Huere.、Eh, en el día de ayer、eh, se conoció la condena que h a b a n p e r m e t r a d o para dos policías que mataron a Huere Pellico en Córdoba,、eh, un caso por gatillo fácil, la primera condena por gatillo fácil en Córdoba. Tal vez aún no se alcanza a vilumbrar lo que sucedió ayer en la mañana en la Cámara Octava del Crimen de Tribunales 2 en Córdoba. Tal vez, y ojalá sea así, el pueblo cordobés nunca lo olvide para que en algún futuro no vuelva a pasar. Ayer, luego de dos años y cinco meses, la lucha inclaudicable de familiares, amigos y vecinos de UERE con el acompañamiento de las organizaciones sociales y políticas y medios alternativos y comunitarios de comunicación, se obtuvo una conquista en la historia en lo que se refiere a los fallos ejemplares contra hechos represivos por la justicia cordobesa. La audiencia se inició pasadas las 10.30 de la mañana con una gran presencia de los vecinos de barrio Los Cortaderos, acompañando desde temprano en las escalinatas de tribunales 2, como fue a lo largo de todo el juicio. Hubo un estricto control policial en la sala del tercer piso. En esta etapa final se hicieron presentes todos los medios de comunicación de Córdoba que no siguieron todo el desarrollo del juicio. El presidente del tribunal invitó a Ana María j u s t o s la mamá de Güere, a ejercer su derecho a la última palabra. Comenzó hablándole a los jurados en su carácter de padres y relató el dolor que sentía por el vacío de pasar las fiestas sin su hijo. Habló de sus sueños, de los valores enseñados y de su ímpetu de trabajo. Exhibió los diez currículum que Huere había preparado pero que no había llegado a entregar. No tuvo tiempo. A pesar de su voz atragantada por lágrimas pudo dejar en claro la nobleza y la humildad de su hijo. Ahora vamos a compartir el testimonio de la mamá de Güere, de Ana María Bustos, en una nota que le dio al medio compañero Mucho Palo Noticias después de realizarse el juicio. Así que vamos a escucharla. Bueno, os juro, se dio lo que se esperaba, ¿no es cierto? Sí, se dio lo que se esperaba. Quisimos llegar a la verdad y llegamos a la verdad, se supo toda la verdad. El, el fiscal pidió perpetua y, y yo pensaba que no, que iba a ser para uno solo. Y, y gracias a Dios, los dos p i d i ó perpetua. Para, para ustedes,、eh, esto es un acto de justicia sin duda, pero también, digamos, esto es, imagino que lo debes ver como un ejemplo a seguir, digamos, en la lucha en contra de la impunidad, ¿no es cierto? Sí, sí, voy a seguir luchando para que no. No, no vuelva a pasar nunca más esto. Esto le va a servir a muchas personas. Porque lo que pasó con mi hijo nunca más tiene que pasar. Nunca más. Nunca más.、Eh, para ustedes ahora volver al barrio, ¿cómo va a ser?、Y、no sé, no sé cómo va a ser. Yo creo que no van a recibir toda la gente porque hay mucha gente que trabaja b a la mañana. Recibir y, y con una alegría porque todos sus amigos, familiares están acá y, y esperándonos que se haga、sí. justicia. Así que allá también e s t o s muy contentos. Te decía, preguntamos al principio, antes de comenzar el juicio, las, la audiencia de hoy, la última, cuál era el mensaje que le daba a la sociedad. Ahora ya tenés un fallo condenatorio con dos perpetuas, cuál es el mensaje que vos le das a la sociedad. Y que no bajen nunca los brazos, que cuando hay un caso así, que, ahí, que, que es enfrentamiento, que hagan que investiguen, que, que no se queden, que sigan,、eh, que hagan que hagan pericia, todo eso, porque supuestamente que el caso de mi hijo era en enfrentamiento y si nosotros nos hubiéramos quedado. Hubiese quedado un enfrentamiento más, así que decirle a todos los papás, mamá que no b a j e no g va y que luche, n que luche, n hasta que sea justicia. Gracias. Ahí pasaba el, el testimonio de la mamá de Were y ahora vamos a escuchar a. Otras dos entrevistas de dos recientes casos de gatillo fácil que también fueron realizados en las escalinatas de tribunales 2.、Eh, por nuestra compañera Natalia y m a r c en esta oportunidad vamos a escuchar a Vanessa, hermana de Lucas Rubix, que、eh, un niño de 13 años asesinado por el custodio policial de、eh, un sacerdote de acá de un barrio de Córdoba, de barrio Maldonado, del cura Oberlin, que bastante mediático es en Córdoba y ahora vamos a escuchar A v a n e s a Bueno, estamos nuevamente acá esperando conocer la sentencia en un caso de Gatillo Fácil que terminó con la vida de Güere de Pellico y son muchas las madres, las familias, las hermanas de otros jóvenes víctimas de las balas policiales. En este caso estamos con Vanessa, ella es hermana de Lucas Rutzig, quien fue abatido el jueves pasado. ¿Querés contarnos un poco? Él tenía tan solo 13 años. Él había ido, estaba de visita porque estaba metido en, en el movimiento de los chicos acá.、Eh, según lo acusan de robar, pero hasta que no sepamos bien, lo que sí sabemos es que lo mataron de dos tiros por la espalda. Le a l r e b a t a r o n su vida, su sueño. Hoy él estaría cumpliendo 14 años. Nos llevaron e l más chico de todos. Él era bueno, s i n s u e ñ o jugaba fútbol en el Club Unión de Barrio Malvinas, Argentina. Y, y como varios dicen o comentarios que estuve leyendo en, en internet que, que era un analfabeto, todo, están e q u i v o c a d o porque mi hermano sí iba al colegio, él terminó su primario y con los mejores honores. Y él había empezado el primario, pero por cosas, el secundario, pero por cosas, viste, de. De chico, no sé,、eh, decidió dejarlo. Nosotros le insistimos todo, pero bueno, le dimos la oportunidad. El año que viene se h i j o porque nuestro, como era el más chiquito, nuestro él era el hijo de todos nosotros. <coughs> y, y no sé qué pasó. No sé, me llaman, me a v i s a n que mi hermano le habían pegado un tiro en el pie. Y cuando llego, me doy con toda la escena de que lo mataron como un perro, que lo tiraron como un perro. ...que Todo el mundo podía llegar, sacar fotos. Todo el mundo. Y miro yo, que fue su hermana. ¿Me p u d e llegar a estar con él? A preguntar por qué, qué pasó, porque nadie me decía nada. Ni siquiera me habían dicho que un policía lo había matado. Solamente me dijeron el robo y lo mataron, pero no me dijeron por qué, ni quién, ni nada. Yo me salgo de ahí, me dicen un policía lo mató, esto fue así, esto fue así, le pusieron el, el, las cosas. A mí me llegaron fotos. Yo no entiendo con qué impunidad ponen fotos de mi hermano por todos lados. Pero bueno, entiendo que son policías y tienen más posibilidades que nosotros. Pero yo lo único que pido es justicia por mi hermano. Esto recién empieza. Nosotros hoy nos presentamos como creyentes de la causa. Pero con apoyo de ellos y de las madres de acá de Gatillo Fácil, ellos nos van a ayudar porque nosotros, imagínate, nunca pasamos una situación de eso, como creo que ninguno de ellos. Y bueno, y esperemos que esto se haga justicia y que Martín Murúa. Que es el asesino que está suelto, que él pasó una navidad con su familia y nosotros pasamos una navidad enterrando a mi hermano, que e s es lo más injusto. Y yo quiero que él vaya p r e s o que él reconozca lo que hizo, porque él no tenía derecho a matarlo a mi hermano, ni como él ni como ninguno. Pero bueno, ellos son policías y tienen, creen ellos que tienen el derecho, pero no es así. si quieres agregar algo más No, estamos con Gabriela Bernardi aquí en las inmediaciones de tribunales, esperando la sentencia por el caso de Gatillo Fácil de Huele de Pellico. Y siguen llegando los, las noticias dolorosas de las muertes de jóvenes a manos de personal policial o vinculado. En este caso estamos hablando de la muerte de Mariano Zárate, un joven de apenas 19 años que hace pocos días fue abatido en barrio General Paz. Gabriela, ¿querés con General Bustos? ¿Quieres comentarnos un poco, Gabriela, qué es lo que sucedió? Eh, sí, eh, mi hijo, a p a r e c i ó muerto por la espalda.、Eh, eso es lo único que te puedo decir. A un par de cuadras de donde supuestamente él había entrado. Gabriela, ustedes están acá porque están denunciando que en los medios de comunicación、eh, salió la información de que había sido bueno,、eh, asesinado por el dueño de casa. Pero vos, ¿qué circunstancias sabés que, circunstancia que se dio la muerte de tu hijo? ¿Por qué están acá presentes junto a otras familias víctimas de Gatillo Fácil? Porque ahora me enteré que él era policía y trabaja en judiciales. Por eso debe ser que salió tan rápido pagando una fianza. Y la vida de mi hijo no vale lo que sea. ¿Cómo, cómo, es, cómo fue la, la circunstancia? ¿Dónde, ¿Dónde le dispararon a Mariana? En la espalda. Le pegaron con una carabina. ¿Estando en el domicilio todavía? No.、Eh, a una cuadra. Y cayó muerto. No sé si a dos cuadras o tres. No sé si él lo salió, o según testigos, lo salió corriendo. ¿Y qué, qué puedes decir de Mariana? Y que era una excelente persona, amigo. Millones de amigos tiene. Dejó un... un bebé de dos, que todavía no nació de dos meses, que no sabemos cómo está. Eh, soy que toda la gente te lo puede decir de mi barrio, todos sus amigos, t o d o Una excelente persona. Gabriela, vos, ¿qué, qué, qué, qué pensás hoy? ¿Qué... Estamos hablando de Luis Cariboni López, quien aparentemente escuchó ruidos en la parte alta del complejo de p a r t a d o s q d e habitaba. Y、eh, persiguió al joven Mariano Zárate para finalmente dispararle por la espalda allá fuera del domicilio.、Eh, la noticia en los últimos días ha sido que se cambió la c a r t u l a d e homicidio a g r a v a d o por el uso de arma de fuego, a un homicidio con exceso en legítima defensa, por lo cual con una fianza pudo salir en libertad. ¿Qué, ¿Qué piensa la familia? ¿Cómo.?、Eh, no estás acá por casualidad, estás porque pensás que acá podés encontrar a otras madres en la situación similar a la tuya. Sí, por supuesto. ¿Por qué algo injusto? Aparte, que. Yo quiero que se haga justicia. Que se haga justicia. Porque hasta la misma policía le a r m ó todo, le pusieron armas, que esas. Yo quiero que se hagan todos los peritas, j ¿eh? e porque sé que no es así. Como él, todos sus amigos eran policías, llamó al, para que le armaran una causa. Eso lo sabe todo el mundo, porque hasta él lo dijo. Gabriela, ¿estás h a a s t d d ó n e dispuesta a seguir esta lucha? Hasta que se haga justicia y se lo condene, porque mi hijo no me lo va a devolver nadie. Nadie me lo va a devolver, 19 años, t e n í a e n s、sí、i m e de una excelente persona, el que le pregunte. Gracias, á v i l a quieres decir algo más? Los medios tradicionales te es que la, la venden cambiada.